q u e c i d e r o n ir al planeta a e l coiris, el mar cercano. Allí encontraron a Pepita, subida a un unicornio loco y sin freno. Fueron hacia allá y Pepita les dijo: Tiene que ir al agujero negro q u está allá. Y encontraron mi varita mágica. Entonces, Luna y s i s s i Monkey entraron al agujero y se encontraron con un duende que les entregaría la varita mágica de Pepita con la condición de que resolvieran correctamente la siguiente adivinación. Aparece cuando llueve y está el sol. Tiene siete colores y uno de ellos es el rojo.